Se conoció un informe del de Ente Nacional de Regulador del Gas, del Enargas, que daba cuenta de que unas 400 pymes pampeanas se desconectaron de la red de gas eh, en los cuatro años del macrismo a partir del aumento indiscriminado de tarifas que hubo eh, del gas y también, bueno, eh, el sector energético que sufrió eh, este impacto. Para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con Rubén Gorordo, el presidente de UNILPA. Eh, Rubén, Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué contás? Bien, bien, bien. Eh, Rubén, mira, con ese sí. respecto que, que, que estás comentando el tema de de, de, de gas. Sí. Eh, mira, nosotros no no tenemos una estadística eh, que hemos, que la hemos hecho nosotros, pero bueno, si Energas salió con ese informe, eh, lo más probable que que sea así. Nosotros eh, no tuvimos, eh, eh, eh, no hicimos el informe dentro de Unilpa. Sí que fue, fue una, un problema por ahí que hubo a nivel nacional, ¿no? No, ¿no? no solo fue acá el impacto en La Pampa, sino fue algo a nivel nacional. Uh -huh. Pero um, si me decís un número certero, nosotros no lo hemos hecho dentro de, de UNIPA. Claro. Eh, sí, esta es información que difundió el Enargas el fin de semana eh, de todo el país, bueno, eh, particularmente lo que interesaba era lo de la provincia de La Pampa, el impacto de la tarifa de gas lo hemos venido charlando con vos, incluso, eh, hace unos años eh, sí, ha sido importante. Sí, sí, más, nosotros uh -huh. tenemos relación hoy, eh, pusieron un ente en la, en, en la Pampa hay alguien hoy con quien se puede charlar, que es el nexo que tenemos con... con con el ente regulador del gas, que, que hemos tenido un par de reuniones, porque tenemos empresas que, que realmente se consumen mucho gas, y, y bueno, y, y se, se está tratando del tema. Uh -huh. eh, pero bueno, cuando me hablas un poquito de, de, de, de, de historia, no lo tengo muy preciso para comentarte. Claro, eh, y estas reuniones, eh, el motivo que es, es pedir este, alguna tarifa diferencial para la industria, ¿qué, qué versan la, la, las charlas de sí, estas que tienen? En realidad es siempre para ver si podemos tener eh, alguna tarifa diferencial, otras eh, quieren también, eh, comentaban si podían, eh, hay, hay altos usuarios que, que salen a comprar al mercado y si podían ser liberados en, en, en lo que es la compra del de gas eh, a otras empresas. Y, y el otro tema, sí, es que, que el, el aumento sea algo también paulatino y que nosotros tengamos dentro de la industria algo diferencial, ¿no? Eso, eso es lo que se está tratando. ¿sabes? Claro. ¿Y qué les dicen desde el Energas? Mirá, eh, lo bueno lo bueno que te puedo decir ahora que tenemos a alguien con quien charlarlo uh -huh. y, y un referente con quien hablar del tema y, y con eso no te digo que, que tengamos la solución a lo que nosotros pedimos el obre pero por uh -huh. lo menos tenemos un diálogo y, y, y una respuesta y a lo mejor el por qué, ¿no? Claro. Que, que no es interesante tener diálogo. Yo siempre digo que lo, lo bueno es poder tratarlo a los temas, la parte privada con el público, poder llegar a un... A un, ...a un punto en común que lo que uno quiere, en la parte industrial, uno lo quiere es, es trabajar... ...y que los números lo y de la parte pública también, hoy por hoy, se quiere que el industrial le vaya bien... ...más que nada al PYME, que no es difícil, es muy difícil el día a día, más que, que se está luchando con, con la pandemia tuvo un protocolo que cumplir, así que, uh -huh. eh, nada, Ru yo creo que en eso lo vamos llevando bien. Claro. Eh, Rubén, ¿en qué cambio con respecto al año pasado? Eh, ¿Ha mejorado un poco para el sector a partir de que, bueno, se levantaron algunas Mira, restricciones? No, nosotros, nosotros, el año pasado, eh, cuando, cuando realmente, en este mes de marzo que empieza el, la problemática de la pandemia, sí. eh, en, en, en realidad nosotros en La Pampa un alto porcentaje de industrias son relacionados a, a la parte agrícola-ganadera, que esa, ese sector no, no, no paró, o sea, si bien ha tenido alto y bajo por ahí por la logística o por los valores, pero no, siguió en funcionamiento, eh, esas, esas industriales no tuvieron mayormente problemas. Eh, pero bueno, el, el, el, el, el, sí si es cierto que al haber eh, al llevarse esto, pasarse en el tiempo, eh, se empezó a complicar la parte de la logística, después, eh, bueno, armar los protocolos sanitarios del trabajo, que hago un poco hincapié que, que por ahí también sirvió para bien y para instalarse. Yo creo que los protocolos sanitarios en las empresas eh, no faltaban, más allá de, de, de la pandemia que que algún día se terminará, nos mm. vacunaremos todos y pasará, pero yo creo que el protocolo sanitario va a seguir estando y, y vino para bien. Uh -huh. Pero bueno, todo esto a la, la industria eh, le fue afectando, la gente hoy por hoy eh, se pasa a cuidar cada vez más y tiene miedo de salir y, y hay menor consumo y al haber menor consumo nos afecta a distintos sectores. ¿no? Ah. ¿Y, ¿Y este año que, que se ha recuperado algo comparándolo con el año pasado? Para, para nosotros eh, es medio estable, por ahí se hablan de números de recuperación, uno lee eh, diarios nacionales, sí. te vuelvo a decir, para, para la Pampa sigue sí, es medio estable, lo que mm. por eso siempre digo que nos no preocupa que no tenemos incorporación de nuevo personal, las empresas eh, se, se tiene, siempre es un estilo de mantener en el nivel que uno está, pero el, el crecimiento no lo vemos como, como tendría que ser, o por ahí lo que sueña acá el industrial de crecer y de incorporar nuevo personal y, y nada, y nosotros vemos que, que bueno, muchos chicos eh, más que la Carapampa se lo van a otras provincias o se tienen que ir porque no, no, le, no le brindamos esa, esa salida laboral que tendría que tener la industria en crecimiento, entonces por ahí uno dice que somos conformistas en mantenernos, pero bueno, Como está la situación y, y, y tenemos este futuro muy incierto, claro. por ahí no, no, no se busca a, a incorporar personal, que sería lo ideal en, un, en una etapa de crecimiento. Mm. Eh, Rubén, se habla mucho del rol del Estado eh, en, en todo el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los está tratando el Estado pampeano eh, al industrial? Mira el, el Estado pampeano con el industrial está siempre muy cerca. Desde, bueno, por eso, por ahí te vuelvo a repetir, el año pasado cuando se inicia esta problemática que se inicia la pandemia del COVID, nosotros veníamos de, nos agarran la Expo Agro sí. con un crédito, un compro pampeanos de tasa subsidiada de 23 puntos muy bueno, donde habíamos 30 empresas que todas hicieron operaciones, superaron los, los cupos que había en ese momento. Entonces, todo eso fue un, un, una, una inercia que tuvieron las empresas yo creo que tres o cuatro meses trabajando pasados esos créditos. Entonces no se notó en, en, en esas empresas, más que menos no se notó el año pasado cuando, cuando se inicia este, este parate de, de, de, de que tuvo todo el país. Nosotros en eso fuimos eh, favorecidos, bueno, después eh, tuvimos una tasa subsidiada para, para ayuda a, a todos aquellos empleados que estaban, en, que los tenían en los industriales del Banco de la Pampa... Uh -huh. Eh, pero bueno siempre eh, de la parte pública eh, estamos con eso en ayuda ellos eh, ayudan tanto sea con un con, con tasa subsidiada con con un no sé para salir a, a vender todo esto que es virtual ellos fuimos acompañados por ellos para hacer una página o sea yo creo que del estado está eh, se tiene por ahí que dar algunas otras condiciones, y, y pero bueno, la pregunta que vos me hiciste si el Estado está presente hoy por hoy, eh, sí, yo soy sincero, siempre, siempre nos hace falta algo más, queremos algo más, en la parte impositiva lo vemos que estamos un poco recargados de, de impuestos para para seguir adelante, pero bueno... Se, se, se lucha, se está luchando así. ¿Esto lo plantean, Rubén, de, de los impuestos? ¿Se lo han planteado a cada vez que mantienen sí, reuniones sí. con algún funcionario, funcionaria? Sí, sí, nosotros hemos reunido con funcionarios y, y también hemos tenido un par de reuniones con, con el gobernador, que hacemos siempre algunos puntos en común para, para tratarlos con él. Y, y, y bueno, eh, él de igual manera todo lo que es el eh, de, de, de, de, de de lo que es impuestos provinciales, también lo hemos tenido con, con diputados a nivel nacional para que trabajen sobre, sobre el tema de las industrias, porque para nosotros en, en La Pampa, la parte no sé, logística, estamos lejos de centros poblados, entonces tenemos que tratar con, con ciertos beneficios algunos industriales que queremos que se están en la pampa, tenemos que darles algún tipo de beneficio para que vengan a instalarse la pampa. ¿no? Claro. Eh, bien Rubén, eh, queríamos tener un panorama de cómo estaba el sector industrial a partir de bueno, esta información que circuló el fin de semana de la baja que le tuvieron que dar algunas empresas al servicio de gas porque no lo podían pagar a partir del aumento que tuvo el macrismo. Vos, sí. vos no tenés cifra pero algo de esto ocurrió. Sí, sí, algo ocurrió, se nos se fue difícil y bueno, después, después eh, hubo un, un cambio, cuando fue el cambio de gobierno, eh, fue muy, a los muy pocos meses eh, que uno esperaba esa, esa inercia que tenía que tener industrial, a los pocos meses viene la, la, la, este tema de, de, de la pandemia esta de COVID y quedamos eh, de nuevo medio eh, esa inercia esperada es como que la estamos siguiendo esperando, ¿no? A ver cómo lo vamos a, a, a resolver una vez que que se solucione este tema de, de esta pandemia. Bien, Rubén, que, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, al contrario, agradecerle a ustedes que siempre están presentes para que le podamos informar a nuestros socios y a todos los industriales y, bueno, a seguir luchando y hacer lo que uno sabe hacer, que que, es algo que siempre hay, siempre las cosas pasan y vamos a seguir adelante, así que nada, que tenga buen día y agradecido a ustedes. Bueno, eh, que tengas buen día. Bien, eh, Rubén Gorordo, el presidente de Unilpa, charlando un ratito aquí en la mañana kermesera. 106.1 Una vacuna contra la mala onda. Cuídate, querete, Kermes 2021.